Uno de los jueces es el que presidía ese día, lo hice y dije que me remitía, pude expresar o me permitieron expresar, ejerciendo el derecho de defensa o de tutela judicial efectiva de en Granbre Constitucional, que, que prevé la Convención Americana de Derechos Humanos, que es derecho interno, es derecho interno en la Argentina, eso es bueno remarcarlo, me parece. Y bueno, remití entonces a, la, a ese descargo. Cuando yo declaré ante el doctor Rodríguez Gardier, hice una declaración breve y en el resto me remití, como permite el Código Procesal Penal de la Nación, a un descargo escrito. ¿Usted se siente enjaulado, como dijo su abogado defensor? preferiría eh, no remitirme, dejar que mis abogados, mi defensa técnica se haya expresado y haya podido informarles y anoticiarlos, o poner en vuestro conocimiento de los medios de comunicación lo que estimaran pertinente y no, no tengo nada más que agregar en ese sentido ¿La de algo, doctor? Desde el momento que se va a pedir la absolución eh, entiendo que no no hay nada que arrepentirse porque el arrepentimiento por definición supone haber incurrido en conductas disvaliosas ya sean captadas por el derecho penal o no. Si esas conductas disvaliosas no tuvieron lugar, por definición no hay nada de qué arrepentirse. Habló en términos genéricos. Ustedes sacarán sus conclusiones. Tanto ustedes como la audiencia calificada que tienen son lo suficientemente inteligentes. Eso lo descuento, lo presumo, por otro lado me consta. Y digo, sacarán sus propias conclusiones a partir de esta... Este, manifestaciones genéricas que acabo de realizar. Me reitero la pregunta, ¿va a declarar ante el tribunal hoy o no? Una oportunidad es, para ejercer el derecho de defensa, es declarar, vuelvo a decir que en su momento me remití al descargo escrito, si vuelvo a remitirme a él, esa va a ser la declaración muy probablemente no lo quiero anticipar porque todavía no tuvo lugar el acto y me parece hasta indecoroso para el propio tribunal ustedes comprenderán Ahora se lo ve bastante bien, digo, de salud de temple, pero tuvo otros días donde no estuvo bien ¿Cómo la pasó en todo este transcurso de este juicio? Bueno, muy sinceramente, eh, se imaginarán que yo me he formado durante años, durante años y he rendido diferentes concursos me fui designado por el gobierno anterior, pero finalmente por el Poder Ejecutivo Nacional, más allá de eso ya tuvo por qué declararlo en algún otro momento. Y uno se ha formado durante años para ser un buen juez federal eh, en todo sentido, empezando por la capacitación, por el, lo que se puede denominar liderazgo en el sentido de coordinación de equipos, ¿no? Y se habla de liderazgos horizontales, ¿no es cierto? No, no, no autocráticos, no autoritarios, es algo pasado de moda absolutamente tanto en el ámbito corporativo, en el ámbito judicial, etc. Eh, me formó para ejercer un liderazgo proactivo, que fue el liderazgo que, o la coordinación de equipos, que realicé cuando era secretario, cuando fui secretario, con, cuando ejercí otros cargos también. Fue lo que me enseñaron a través de las palabras, a través de los hechos, y lo que fui introyectando a lo largo de años, en cuanto precisamente digo a ese tipo de liderazgo proactivo. A veces, a veces, eh, sucede, a veces, sucede lo siguiente. El liderazgo proactivo se interpreta como una exigencia desmedida cuando, perdón, cuando, tal vez, eh, magistrados que se desempeñaron con anterioridad a mi suburbancia en el juego federal con asiento en esta ciudad y con competencia territorial, se saben ustedes, en, en toda la provincia de La Pampa, hasta que se acuerda con un funcionamiento del Juego Federal de General Pico, eh, con lo cual va a tener como competencia territorial más o menos el 50% del territorio provincial. Tal vez hay una diferencia de liderazgo, pero en todo caso no, no me parece que deba arrepentirme por eso. Me formaron y me formé, me formaron mis maestros, mis referentes y me formé, para trabajar siempre con ahínco, porque para eso uno le pagan el sueldo al Estado, naturalmente. Eh, independientemente de los horarios, siempre trabajé amplísimos horarios, y no necesariamente llegando a la hora que algunos testigos han manifestado. Pero bueno, se van los, serán los jueces quienes valoren la credibilidad. Sí, lo pregunto con todo respeto. ¿Usted se quería quedar con el cargo de esa ola? La formulación de la pregunta la respeto muchísimo. Eh, prefiero expresarlo en otros términos, yo fui designado para el jugador Federal de General Pico, cuya instalación, a ustedes les consta, tanto como a los medios de comunicación y a los habitantes y a la comunidad piquense, que tardó tanto en ser implementado que aún hoy se está analizando cuándo va a ser puesto en funcionamiento, ustedes saben que había un edificio previsto de la famosa farmacia, perdón, La Borda, uh -huh. Eh, bueno, ese edificio creo que no está en adecuadas condiciones, entre otras razones porque careció de mantenimiento y hubo quizá algunas cuestiones presupuestarias del Consejo de la Magistratura de la Nación, que no me conciernen naturalmente, y no sé dónde se instalará. Lo cierto es que hace la ley de creaciones del año 2004, así que yo creo que más que un perjuicio para el suscripto, es un gran perjuicio para la provincia de la Pampa, me parece que en, con asiento en la segunda ciudad de la provincia, con una competencia territorial enorme que inclusive llega hasta el oeste, ¿sí? localidades como la Dela, el Garro del Águila, etc. Imagínense, por dar un ejemplo, ¿no? eh, todo el tema de la Tuel en lo que exceda eh, lo federal de primera instancia, que no intervenga la Corte Suprema. Otro ejemplo, hay una zona franca, hay cuestiones aduaneras. Eh, Bueno, a veces hay cuestiones sin ir más lejos. En una época funcionaba la... Era, ¿Cuál era la empresa? No recuerdo ahora. Era LAPA, la que llegaba a General Pico, por ejemplo. Imagínense, Dios no lo permita, por un accidente aéreo como el acaecido hace pocos días, por una cuestión de... Se puede decir de metros, prácticamente, casi de manera literal. Eh, en, ese, en ese caso ha comenzado a entender, está interviniendo en realidad el juzgado Federal de Junín. Y de lo contrario sería competencia del jugador federal de Santa Rosa. Y si estuviera operativo el aeropuerto, que sería algo bárbaro en, en, en General Pico, eh, dinamizaría muchísimo la llegada del tren, del todo lo que ya conocemos. O sea, por lo menos yo lo conozco porque me, me encargué, además de, de lo que conocía con anterioridad, de recorrer eh, prácticamente, si no toda, gran parte de la provincia, porque en su momento la tenía como como competencia territorial. Reitero, eh, en ese momento las licencias que solicitaba el doctor Zavala, que en paz descanse, por supuesto, eran semestrales, ¿sí? Entonces, en la medida que fueran siendo eh, concedidas por el superior y en caso de que no hubiera habido esta circunstancia de de conjunción de voluntades por parte de los empleados, eh, bueno, podría haber seguido yo o no. La idea siempre era trasladarme a pico, esperando que lo pusieran en funcionamiento. De hecho, no, no está en funcionamiento aún, reitero. Por lo demás, por lo demás, eh, por lo demás, no quiero señalar esto, que no es menor la circunstancia, aprovecho esta oportunidad que gentilmente me brindas vos y me brindan ustedes una radio tan, tan calificada. Además, a la que yo sigo, ¿sí? La ah, sigo en Facebook, etc. Verán que tengo bastante interacción en las redes sociales. Y en este sentido, es muy, no sé si llamativo o, no sé, más allá del adjetivo calificativo que correspondiere uno decidiera dar, que a raíz de esta medida de fuerza que entendieron algunos empleados ...o miembros del Juzgado Federal de Santa Rosa... ...en su momento, el escrutinio definitivo fue, llevado, fue dirigido exclusivamente eh, por mí... ...como juez federal en ese momento, subrogante... ...y no pudo completarse esta medida de fuerza, no es un dato menor... ...porque ya que estamos hablando, como dice la señora fiscal... ...de cuestiones que atañen a los intereses públicos y al bien de la sociedad al bienestar social, al bienestar general, a las políticas de Estado, a, los, a las cuestiones eh, altamente importantes en términos institucionales, el hecho de suspender de facto, de facto en el sentido de de hecho, ¿no? para hablar en, de manera fácil, de hecho, un acto tan importante como el escrutinio de unos comicios, que recordemos que si bien eran elecciones primarias, por algo se llaman paso, que significa, como todos sabemos, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Finalmente, hubo que designar, eh, fue necesario que la Cámara Nacional no Electoral designara eh, otro funcionario o magistrado para que continuara, eh, que no fue la doctora Silvestre la que lo continuó, vale aclarar. Por otro lado, manifiesta enormes perjuicios emocionales y sin solución de continuidad, el mismo día en que el Consejo de la Magistratura decidió que yo no debía continuar, debía cesar de mis funciones, de inmediato asumió, con lo cual eh, su temple y su estado emocional parecen no haber sufrido demasiada mella, ¿no? Eh, bueno, eso, eso vale la pena aclarar. Y al mismo tiempo eh, hubo una suerte de frenesí frenesí de toma de declaraciones febrilmente por parte del entonces fiscal federal subrogante, el doctor Baric, Juan José Baric, quien por imperativo disposición, o sea, obligatoriamente por el Código Electoral Nacional, junto con el juez federal, el fiscal federal precisamente que estuviera en ese momento a quien fuere, debía estar presente en la escrutinio definitivo. ¿Por qué? Eh, de definitivo y además eh, estar muy atento a si se cometían delitos o contravenciones electorales que están previstos y tipificados en el Código Electoral Nacional que rige para todo el ámbito de la República Argentina. Hay un solo Código Electoral Nacional, ¿sí? Eh, ¿Correcto? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando estaba tomando declaraciones el doctor Meric eh, eh, de manera personalizada y a un ritmo Maremos a decir febril no me parece que sea algo descalificatorio, ¿no? Bueno, creo que es así. Eh, no estaba cumpliendo sus deberes electorales. ¿no? Bueno, luego sabemos todos que pasó a desempeñar eh, funciones en la Ciudad de La Plata, en el ámbito de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y como no recuerdo si el cargo es exactamente el que digo, si no les pido mis excusas si me equivoco en el nombre del cargo, como subsecretario o secretario de política penitenciaria, es decir, a cargo de todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, que son muchas y muy complicadas en cuanto a la población carcelaria. Me reservo, si ustedes me permiten, me reservo, en primer lugar, la opinión y, en segundo lugar, el concepto que ha receptado en distintas unidades penitenciarias por parte de alguna autoridad, a la que no voy a mencionar para no poner en dificultades laborales o de otra naturaleza, no parece haber sido una gestión demasiado exitosa, me parece, o demasiado eficaz. es lo que podría llegar a, a concluirse? Lo han concluido otras personas, no yo, así que yo los, los cito, lo... lo Lo traigo a colación solamente. Cierro con el tema diciendo solamente esto. Sabemos que ahora está encabezando la terna para ser el juez federal de la provincia. El juez federal, sí, de la, del juez federal de Santa Rosa. Y bueno, lo que sí espero por el bien de la provincia, ya dije que era una provincia amada por mí a pesar de lo que hizo un grupo pequeño de, de gente, ¿no? Eh, lo que auguro es que siendo sobradamente conocida, de público notorio conocimiento, el enfrentamiento que en su momento tuvo la doctora Silvestre con el doctor Baric, espero que no ocasione mayores inconvenientes que los que ya existentes en cuanto a demoras en el trámite de las causas. Eh, auguro eso, quiero decir, a ver, me parece mal, deseo eso, deseo eso, auguro que no suceda, digo, deseo fervientemente que no suceda, que no suceda eso. Por lo, demás, por lo demás, no nos olvidemos, nos pareció un poco delicado traerlo a colación, aunque tal vez se ha manifestado durante el alegato, pero es bueno que también la comunidad sepa, dado que, dado que la doctora Silvestre y otros <coughs> miembros, perdón, <coughs> otros denunciantes han, han formulado manifestaciones públicas que hasta ahora yo preferí no hacer con ningún medio, con ningún medio, no con este solamente, sino con ninguno, ya lo sabrán, habrán dado cuenta, lo habrán advertido con claridad. Eh, en su momento, debió dejar de ser jueza federal subrogante porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en el caso Rosas, que eh, es lo que se escribe SZ, o ZS, no me acuerdo ahora, diciendo que no podían continuar siendo jueces subrogantes quienes carecieran de acuerdo del Senado, que yo sí tenía, ¿no? <ríe> y... y durante, no recuerdo, no quiero decir algo incorrecto, discúlpeme si lo digo, si incurro en alguna incorrección, durante su subvergancia como jueza federal, o luego como secretaria penal, una vez que retornó a su cargo natural, eh, sufrió una sanción por el superior de dos meses de suspensión sin goce de sueldo, si mi memoria no falla. Con lo cual, yo siempre dejo que, que los medios, todo, cal, tan calificados como creo que son todos, eh, o la mayoría, no sé, en general, de, la, de esta provincia, no solo de esta ciudad, y los oyentes, que yo sé que son gente muy formada y calificada, porque sigo naturalmente a la radio y al grupo, sacarán sus conclusiones. Doctor, muchas gracias, lo están esperando, porque en un minuto arranca... La me permití distraer un poco de mi tiempo, porque me parece que era una inversión de tiempo, porque es también una obligación... Eh, a través de los medios, que por algo se llaman medios, que intermedian para la difusión de noticias. ¿sí? Eh, no descarto ejercer con mayor o menor amplitud, según me autorice el tribunal, eh, el derecho a la última palabra, que así lo denomina el Código Procesal Penal de la Nación. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Bueno, ahí escuchábamos, eh, Pali. Bien, casi un descargo que hice.